en vísperas de la festividad de la divina misericordia sin duda nos ayudará a reflexionar el sentido de lo que es verdaderamente la, la vocación de la divina misericordia ¿no? y para el padre germán qué significa esto bueno creo que como está tan claramente en el diario es el deseo del señor que busca las almas o sea es una iniciativa totalmente divina por ahí uno puede comprender que es un bello mensaje de amor de perdón de reconciliación fraternal Pero es mucho más, es el corazón inquieto del Salvador que está ansiosamente buscando las almas, buscando reconciliar, perdonar, que la humanidad vuelva a Él. Por ahí la humanidad se aleja creyendo que lejos de Dios de la fe y de su iglesia fundada por él encuentra mayor libertad amplitud pero no es en sus brazos donde encontramos la paz el amor su misericordia por eso es late en cada página del diario de Santa Faustina como también lo dijo Juan Pablo II el amor de Dios que nos busca que, que no sé parece muestra como enamorado de nuestras almas porque nos ha creado con amor ahora verdaderamente de qué manera o de qué forma、eh, podemos comprender el sentido de la de la amplitud de la divina misericordia o de la misericordia del Señor、Jesús? su paciencia con nosotros en primer lugar si me pide así muy concretamente se lo conoce con el trato Eh, en el trato personal con Cristo en la Eucaristía. En segundo lugar, contemplando lo que el Señor recuerda a través de la coronilla, de la hora de la misericordia, de la pasión de Cristo. El Señor le dice en un momento, dice, ¿por q u e me duele que desconfíen de mi amor, del amor que tengo por la humanidad y por cada uno de los hombres? Entonces dice, recordad mi pasión y si no creen en mis palabras, de que los amo, ¿no es cierto?, eh, eh, creed por lo menos en mis llagas. O sea que toda la pasión de Cristo y el misterio pascual que estamos celebrando nos muestra que Dios se ha hecho hombre por nosotros. Entonces, el Señor en otro o momento le dice a santa faustina si mi muerte no las ha convencido de mi amor qué es lo que las convencerá、uh -huh. a veces la gente medio oculto sea un poco en la oscuridad o en las dudas en los sufrimientos piensa a h s i yo tengo esta prueba es porque dios me ha abandonado no si ya te ha dado a su hijo que ha muerto en la cruz se quedó en la eucaristía c ó m o podemos creer que tenemos derecho a dudar del amor de dios entonces cuando uno contempla la pasión de cristo cuando uno se acerca a la eucaristía y se da cuenta que es dios entre nosotros no un signo ni un recuerdo su presencia viva él el mismo del cielo está acá en la eucaristía entonces empieza a descubrir que dios nos ama y de ahí brota la verdadera confianza la alegría la serenidad porque estamos con dios no pero, nos puede pasar nada más a l el compromiso de la humildad no para poder aceptar todo nos... por supuesto ya estuvo sobre el camino de la vida espiritual que como base la humildad de la confianza si yo, yo no puedo confiar en dios si confío en mí mismo en mi proyecto en mis virtudes en lo que yo tengo en mi plata y en, mis, en mi salud no es cierto o lo que yo quiero hacer o creo que quiero hacer entonces, por supuesto hay una, una gran humildad que es necesaria para confiar en dios pero por eso el señor como se ...sabe que en algún momento d e la vida nos damos cuenta de nuestras miserias y limitaciones ahí dice no me importan tus limitaciones yo te amo y quiero tu confianza o sea por más que n o s o t r o barrio unemos castillos en el aire muy verdaderos o castillos que ya estemos construyendo es mucho más grande lo que dios puede hacer a través de nosotros que nosotros mismos es difícil no、eh, tratar de, de comprender el sentido del amor no el amor que nos tiene jesús el amor que nos tiene dios para con nosotros no porque de esa forma nosotros tenemos que devolver también、eh, no solamente en obras de caridad sino también al hermano el verdadero sentido del amor si、sí, una de las grandes cosas que el señor pide y por eso nos invita a h a c e r la meditación de la pasión y a confiar es eso muchas veces no queremos sentirnos amados por dios porque sabemos que nos compromete pero es como decir no yo no quiero entregar mis cinco monedas para que me den un millón de dólares me entiende entonces si que nos queremos quedar con nuestras pequeñas y tristes moneditas en vez de quedarnos con el grandísimo tesoro del amor de dios que después nos pasa por encima nos llena y nos llena de gozo y alegría y después decimos menos mal que no soy tonto quedarme con esas monedas de lata no de hojalata pero se trata de entregarse y dar el paso de confianza por q u e n o es que tenemos que tener méritos virtudes ser grandes personajes no confiar O sea, por eso el señor dice Santa Faustina que aunque seamos más... pecador de los hombres el más empedernido en l o s vicios la misericordia de dios no tiene límite no h a s t a solamente con los pilares de, la, de rezar la coronilla del de, de, horario de las tres l a de la oración de las tres latas todos esos elementos están para、sistemas. suscitar la confianza y la devoción personal a cristo son pilares fundamentales pero también son elementos fundamentales de la devoción no del misterio de la misericordia como como en plenitud está en la sagrada escritura pero s í nos llevan directamente al corazón de cristo a comprender esto que le digo a, a, a rezar por el mundo a llevar la paz, a vivir la, la, la, la misericordia expresada en estos elementos, en la imagen que es todo un icono que nos catequiza, que nos exige misericordia, que nos recuerda el compromiso del amor y de la misericordia con el prójimo. Son elementos que nos ayudan, no o se son medios, son medios para un fin. El fin es ser cristiano, vivir la vida cristiana, transformarse、eh, todo en misericordia. Por último,、eh, Juan Pablo II para el Padre Germán. Bueno, el gran apóstol de la misericordia, preparado por Dios desde su infancia y preparado como no nos gustaría a nosotros, a través del dolor, de la muerte de su familia, pero con un grito de esperanza. Nunca se detuvo ante el dolor porque conocía que Dios lo amaba y permitía ciertas cruces por algo, y de hecho ha sido un te testimonio de esperanza para el mundo. Y él dijo: Veo que la misericordia es como una imagen de mi pontificado. O sea, la misión de llevar la divina misericordia a toda la humanidad, no solamente dentro de la iglesia, sino a toda la humanidad. Ahora esta es t así la última. ¿Los cristianos, los católicos, de qué manera? Es amplia ¿no? la, la pregunta, pero ¿de qué manera nosotros debemos tratar de defender? En este momento la Iglesia está siendo atacada, el Santo Padre está siendo atacada por diversos problemas mundanos, ¿no? y bueno pero nosotros tenemos que asumir este compromiso no para tratar de c ó m o lo asumieron nuestros cardenales nuestra, nuestra iglesia jerárquica no s í en primer lugar la verdad siempre o sea no hay nada que o sea no defendemos algo como si fuese una institución no defendemos la verdad la verdad de cristo esa verdad de cristo tocará alguna vez reconocer yo mis propios errores y defectos pero sobre todo es la verdad y es el bien Y es el bien por las almas, no por, le digo, por algo institucional, es por las almas que necesitan conocer porque en el fondo de cualquier ataque mundano, de lo que sea, mentiroso s muchas veces o a veces con ciertos toques dolorosos que son reales,、eh, detrás está la cuestión, o sea, el demonio que quiere alejar las almas de Cristo de la iglesia por el, ciertos problemas、eh, o escándalos, pero no, sobre todo no son las almas que tenemos que acercarlas y demostrarle la verdad, la realidad de las cosas y cómo a pesar De los problemas, la iglesia sigue viva porque es de Cristo y, y es un instrumento para que la humanidad se acerque a Dios. 2000 años, 2000 años, no la podemos destruir nosotros, así que el tema es que, sobre todo, las almas, Cristo está, la iglesia está para las almas, para que las almas lleguen a Dios. ¿Ah? Esa es la finalidad que tenemos que tener consciente. Y por supuesto, exige un compromiso de defensa cuando hay que informarse sobre la realidad, no quedarse con el primer que dirán o lo que informan ciertos medios que son mentirosos o tendenciosos, que presentan rasgos de supuesta verdad, pero para decir varias mentiras. o varias cosas que se interpreten como negativas entonces hay un compromiso de formación personal pero sobre todo de apostolado porque están en juego las almas、sí. no una institución las almas y eso es importantísimo muchísimas gracias padre, a ustedes decís, que Dios la que... bendiga